Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Un punto muy importante en el cual es un gran secreto para tu vida. Escúchame bien, es un gran secreto para tu vida para tener éxito en la guerra espiritual. Tenemos las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son? El, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada de qué? ¿La espada de qué? ¿La espada de qué? La espada de la fe, no, ese es el escudo de la fe. A ver, tenemos por ahí dos conferencias que habla acerca de la armadura de Dios, ¿sí?, Sí, el cinto de la verdad y el calzado del evangelio. Okay, todas esas son nuestras armas espirituales, no para pelearse contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad, gobernadores de maldad. Así lo dice la palabra en Efesios 6. Pero hoy quiero tocar un punto muy importante que yo lo traía en mi corazón y Dios me lo confirmó a través de dos emails que me llegaron directos de Israel. Y yo estaba como que Dios de veras quieres que hable de eso, y de repente chun chun, me llegan dos mails, y dije, ok, Dios, está bien, de eso voy a hablar. Porque es bien importante para ti este tema que hoy voy a tocar, porque si tú no estás dentro de este tema, podrás tener el yelmo, podrás tener todo esto, pero el diablo te va a hacer como se le antoje. Ahora, ¿qué es lo que voy a hablar hoy? voy a hablar acerca de santidad, oh, ¿y ¿por qué vine hoy?, ¿santidad es un tema para hoy?, ¿ustedes qué creen?, pues no, fíjense que no es un tema muy actual para hablar hoy, cuando tú quieres hablar de santidad, la gente inmediatamente brinca y empieza a poner trabas en la vida, no, es que aquí no puede entrar Dios, aquí no puedes, no, es que tú no me puedes decir eso, es que yo ya estoy bajo la gracia y no, no, ¿por qué tengo que andar así? y un montón de cosas que empiezan a salir cuando tú quieres hablar acerca de la santidad. Entonces, hoy en día, casi nadie quiere hablar acerca de la santidad. El mundo actual está dedicado a tener experiencias y satisfacción y la palabra santidad suena como, como como que si estuviéramos hablando de que transportarte de aquí de la tierra a los cielos y que te despegues de aquí de la tierra que te salgas de este mundo yo quiero que vayas ahí en, en, en la palabra, en tu Biblia y si los que no tienen Biblia creo que tenemos unas Biblias ahí todavía de préstamo, este levanta tu mano y con gusto te prestan una Biblia para que la tengas ahí vayas al libro de Levítico 19 Levítico 19 está dentro de los primeros cinco libros de la Biblia de Génesis, Exo, Levítico, Números y Deuteronomio es el tercer libro de la Biblia Levítico capítulo 19 jóvenes este es un tema bien importante para ustedes mujeres, hombres para todos nosotros es un tema bien importante, santidad, ya tienen ahí Levítico 19, del 1 al 2, dice el Señor habla a Moisés diciendo, habla a toda la congregación, y este es algo que a mí me pegaba, habla a toda la congregación, o sea no hay ninguno, que quede fuera, Dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Qué grueso está esto, ¿eh? <risa> o sea, tenemos que ser santos porque Dios es santo. Pero tenemos que entender que somos santos no porque... Eh, eh, eh, trabajemos para ser santos, si no somos santos porque Él es santo. No sé si me agarraron. Al ser nosotros parte de Él, somos santos. Entonces les dice, sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Y vete allá adelantito a Levítico 27, Levítico 20, capítulo 7, dice, santificaos pues y sed santos porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Santificaos. Dios, ¿qué quieres decir con eso de santificaos? ¿Qué tengo que bañarme 80 veces? ¿Tengo que echarme perfume? ¿Qué que, que, que, que tengo que hacer para santificarme y para ser santos? Escúchame, hoy estábamos cantando una, una parte donde decía, Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso. No cantábamos eso. Iniciamos cantando eso, y eso esas palabras que estábamos cantando, fíjate que están en Isaías 6:3. Ahí está hablando de los de los uh, de los uh, querubines, o sea, no me recuerdo si son los querubines. o serafines, pero está hablando de los ángeles con en la adoración celestial y dice en el Isaías 6:3 dice, "El uno proclamaba al otro diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos." Entonces la santidad tiene que ver con guerra espiritual. Sí. Por eso es bien importante que si estamos declarando guerra espiritual, nuestras vidas se encuentren en santidad. Ahora, santidad no es traer una aureola. Santidad no es caminar 10 centímetros del piso, oh, véanme todos, y casi volando. No sobrespiritualicemos las cosas. Dice aquí... Santo, santo, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este último pasaje de Isaías, eh, vemos que los mismos ángeles que son santos, porque los ángeles que están delante de la presencia de Dios, pues son santos, ¿no? Si no, no pudieran estar delante de la presencia de Dios. Y ellos mismos, por tres veces dicen, santo, santo, santo proclaman la santidad de Dios y no importa que tan santos sean ellos, Dios siempre está infinitamente más allá en santidad y por eso es exaltado más y más y más, por eso hoy cuando cantábamos santo, santo, santo, mira tienes que entender cuando, cuando cantamos y adoramos al Señor, tienes que entender qué es lo que está, estás cantando, si no Pues es como cantar cualquier cosa. Cuando cantamos alguna canción de allá afuera, entendemos qué es lo que, lo que está diciendo, ¿no? O sea, me dejaste y me heriste, y cómo me siento y me duele. Y, y un montón de cosas que que, que de canciones que, que escuchamos allá afuera. Entendemos qué es lo que estábamos cantando. Y muchas veces estamos hasta repitiendo cosas en nuestra vida que, que bueno, ¿no? Como la de Timbiriche. ¿no? Soy un desastre. Soy un desastre. Pues claro que eres un desastre, ¿no? Si estás antes soy un desastre, no tengo nada en contra de Timbiriche, ¿verdad Celia? ¿Dónde anda Celia? <risa> Fan número uno de, de, de Timbiriche, es que ella es de Timbiriche para acá eh, eh, Conrado no, es más atrás, pero es como de los Rollins eh, por ahí así Pero tenemos que entender qué es lo que estamos cantando Si estamos nada más cantando santo, santo, santo no, no, no, no, no. es que sabes que estás diciendo estás diciendo igual que los ángeles tú eres más arriba de todo Señor tú eres santo, eres santo, eres santo eres más arriba, te exaltamos Señor porque tú eres allá, más y más arriba ya regresó la mosca Dios mío ahora entiende sí, esa, esa sí es fiel, esa mosca sí es fiel no falta cada domingo llega temprano dice, ahora nosotros Como cristianos, como hijos de Dios y la enseñanza que damos de acuerdo a la palabra, nosotros sabemos y entendemos que Dios no solamente está más allá de nosotros y más arriba de nosotros y, y, y aún fuera de este mundo si quieres llamarlo así, pero también enseñamos que Dios está en este mundo y no solamente está en este mundo sino vive en nosotros, ¿no? Eso es lo que enseñamos. Entonces, si Dios te dice, sé santo porque yo soy santo, creo que quiere decirnos algo, y algo muy fuerte. Y en Ezequiel 3.12, apúntalo ahí rápido, no vamos ahí, pero en Ezequiel 3.12 dice, Ezequiel hablando, dice, entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí el ruido de un gran estruendo que decía, bendita sea la gloria del Señor desde su lugar desde su lugar este versículo los estudiosos ahí que se meten ahí muy grueso con la palabra de Dios dicen que este versículo lo que quiere decir es que la gloria de Dios se derrama desde su trono y cubre toda la creación y tú eres creación de Dios sí. entonces la gloria de Dios se derrama sobre tu vida ahora Cuando hablamos de santo, parece que implica un paso más allá de la vida diaria. Muchas veces se ha tomado el ser santo como una persona que se aparta y se va probablemente allá en el cerro, allá, allá a vivir en la primavera y, y este y, y está ahí metido en la primavera y no sale y, y está completamente dedicado a orar. Bueno, no está mal eso. Pero cuando Dios habla de santidad y habla a través de este versículo de Ezequiel 3.12, la gloria de Dios se derrama. ¿Es esto así? ¿Es esto ser santo? Mira, el primer versículo que leímos hoy, Levítico 19.1.2, en hebreo, en, en, en, en la traducción hebrea, se titula Kedoshim. Kedoshim, que significa santo. Y comienza con estas hermosas palabras, tú debes ser santo tú debes ser santo, porque yo, Dios, soy santo, y mira, podemos hablar mucho acerca de esto, y podemos discutir mucho a este respecto, porque cuando se habla de santidad, no es nada más hablar allá en una relación, uh, ¿cómo decirlo?, en una, en una relación de éxtasis con Dios, o, o, o perderte en Dios, sí, o sea, también es eso, Pero realmente no es, to, no es el todo. Hablar de santidad implica hablar de cosas prácticas. Y con el tema de santidad hay muchos que dicen que para ser santos se necesita dominio propio. Y esta palabra yo quiero que, la, que, la, que la te recuerdes, dominio propio. Y muchos dicen que para, para, para tener santidad necesitas dominio propio para mantener las reglas que la palabra dice concerniente a las relaciones interpersonales. Otros dicen que tenemos que tener dominio propio en general, en todas las cosas que nos son permitidas. Porque obviamente pues, en las que no son permitidas, pues eso no debemos hacerlas. Pero ¿por qué tenemos, tenemos que tener dominio propio en las cosas que nos son permitidas? Te voy a poner un ejemplo. El que se ha permitido comer no quiere decir que seas un glotón. ¿Sí? Está permitido comer, claro, ¿no? Pues rico, carnitas y ahorita ya están pensando y todo. Por cierto, ahorita ya va ganando los Pumas 1-0. Este, Dios, si estás pensando, ya te dije, ¿no? <risa> Tenemos que tener dominio propio. Recuerda esta palabra santidad igual a tener dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué dominio propio? ¿Por qué no nada más disfrutar de las cosas especialmente permitidas? ¿Cuál es el problema? Te voy a decir una cosa, el blanco de la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tú tienes ahí, el blanco de la palabra de Dios y de sus enseñanzas, no es que una persona deje este mundo, ascendiendo a la santidad y a todo ello que está más allá de este mundo, sino por el contrario, el blanco de la palabra y de sus enseñanzas es al revés, fíjate bien cuál es el blanco de la palabra es revelar la santidad y la rectitud de Dios en este mundo físico no sé si, si me cachaste lo que dije la, el blanco de la palabra y sus enseñanzas es revelar la santidad y la rectitud de Dios en este mundo físico y cómo va a revelar esa santidad y esa rectitud Dios en el mundo físico a través de ti A través de mí. Entonces, todas las leyes que hay en esa hermosa palabra. Préstame tu Biblia. Todas las leyes que hay aquí. ¿Sabes cuántos mandamientos hay aquí en la palabra? 613 mandamientos. Doscientos y tantos son de no harás. Y, 200 y el otro resto. Ciento y tantos son de harás. Así se dividen los 613. Jesús vino y resumió en dos. Toda esta palabra su misma palabra la resumió en dos ¿cuál es? el primer y más grande mandamiento amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas, sobre mi esposa sobre mi trabajo, sobre mi dinero sobre mis hijos Uy, ahí las señoras Sí, sobre tus hijos amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo ¿cuál es? amarás a tu prójimo como a ti mismo Si tú cumples todo esto, cumples la ley. Entonces, todas las leyes contenidas en la palabra de Dios, la mayoría, escúchame, la mayoría de esos 603 mandamientos conciernen algún aspecto físico de nuestras vidas. Entonces, ¿tú crees que Dios está interesado en que tú aprendas su palabra? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes su palabra, ya no solamente aprendes, porque hay muchos oidores de la palabra, sino cuando aplicas la palabra de Dios en tu vida, ¿qué es lo que viene trayendo como consecuencia a tu vida? Santidad, el cumplir y mantener estas leyes de Dios, al, al tú hacerlo, no nada más escucharlos y al hacerlo, estás trayendo, escúchame, esto, esto me parece hermoso y esto le va a gustar a Carlos aquí, estás trayendo y dibujando lo sagrado y lo divino en tu dominio físico. Cuando tú haces y cumples la palabra de Dios de corazón y dices, Dios, oh, tú dices esto, yo lo hago. ¿Sabes que Estás dibujando la divinidad, estás dibujando santidad en donde tú estás. ¿Cuál es tu dominio propio? Puede ser la cocina, puede ser la oficina, puede ser la escuela, puede ser donde tú estés. Ahí estás dibujando lo santo y lo divino de Dios con tu presencia cuando tú cumples los mandamientos. ¿Sí me sigues? tu cocina la oficina en la recámara en la escuela en el salón de clases donde quiera que tú estés tú llevas los santos de Dios a través de cumplir sus mandamientos sin embargo y aquí viene una pregunta bien importante para todos nosotros ¿qué tanto estamos cumpliendo? con respecto a la ley de Dios muchas veces estamos cumpliendo con el mínimo requerido yo me quedo con los diez mandamientos pero ni siquiera de los diez mandamientos cumplimos los diez mandamientos de los diez, bueno, hacemos una selección, bueno, yo cumplo tres o cuatro, ¿no? Y no dejamos que Dios entre en nuestras vidas. ¿Qué tanto? Probablemente estamos cumpliendo con el mínimo requerido. Solo cumplimos con lo específicamente mandado. Si Dios dice, no robarás, ok, yo no robo. Y hacemos solo por el hecho que nos fue mandado hacerlo, y nuestra motivación no es la correcta. Porque muchos dicen, ah, bueno, dice que no lo haga, ok, no lo hago. Pero, ¿qué tal si tu motivación es, oh Dios, yo te amo tanto. ¿Qué dices tú para mí, Señor? ¿No quieres que no lo hago? ¿Entiendes la motivación? Son distintas motivaciones. Entonces cuando la gente viene, y muchas veces la gente ha venido y nos ha dicho a nosotros, no, es que es que ¿cómo, cómo estás hablando? De que seguir los mandamientos, ya no estamos bajo la gracia de Dios. Espérame, es que Dios no ha venido a invalidar su palabra. Jesús no vino a invalidar esta palabra. Vino a darle cumplimiento y vino a darle un upgrade. O sea, la subió de nivel la palabra. Y si no recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, ustedes escucharon que cuando les fue dicho, no adulterarás. Mas ahora yo te digo que con solo verla y desearla ya adulterás. Él mismo dio esa palabra en el Sinaí. Él mismo dio ese mandamiento y como vio que ya se venía internet, dijo, espérame, aquí no hay relaciones ya físicas, pero qué tal aquí, qué tal aquí. Y entonces dice, momento, antes de que salga y se le ocurra ahí al, a quién inventó el internet. Fue una serie de científicos. Y la web se creó a través de intercambiar este, cosas científicas y todo. Y de ahí nació la web. Por si no sabía. Entonces, antes que se le ocurra a este grupo de sabios, crear la web, yo le doy un upgrade a mi ley. Y le digo, contate que nada más. Y luego, otro, otra cosa que dices, oíste que fue dicho, no matarás. Y pues, ¿qué es matar? Eso es matar, ¿no? Eso es matar. ¿Y qué dice, más? Sin embargo, yo te digo que si tú te estás enojado con tu hermano, es como si... Le, le, le vino a dar, pues Dios, si no podemos cumplir con la palabra así nada ¿cómo vamos a cumplir ahora que tú la subiste acá? Bueno, no te preocupes, el Espíritu Santo para eso ha venido a tu vida, para ayudarte a que esa ley de Dios esté en tu, en tu vida, no como, como un papel ahí, como, uno, como le llama la Biblia, tablas de piedra afuera, como un papel ahí, como un libro, sino vida en ti para que tú puedas cumplir la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios, ¿en dónde? En tu dominio físico, en tu cocina, en la oficina, en la recámara, donde tú estás, en la escuela, en la tocada, eh, donde tú vas, ahí va la santidad de Dios, porque tú vas ahí y el Espíritu Santo mora en ti, ¿lo captas? ¿Pero qué tanto estamos cumpliendo con el mínimo requerido? ¿Cuál es nuestra motivación para hacerlo? ¿Es correcta nuestra motivación o algunos están peor? Cumplen la palabra porque se sienten forzados a hacerlo es que mi mamá me dijo, es que pues si no la cumplo, pues me van a ver feo aquí en la iglesia, ¿no? Y entonces se sienten obligados a cumplirlas, no, no, no, no se trata de eso. Dios nos ha mandado a hacer algo, y ¿sabes qué es? A tener dominio propio. O sea, el famoso no harás. Cuando Dios te dice, no hagas esto te está hablando de dominio propio. ¿Por qué? Porque sabe que las tentaciones del mundo van a venir y te van a, eh, ven, ven para acá, ven para acá, chiquito. Y el dominio propio es, no. Eso, mis queridos hermanos, eso es santidad. No es andar así como, oh, oh, y, y hables. Y, y, y cuando hablo, este, santidad, por ejemplo, en la recámara, voy, amada mía, el Señor me ha dicho que hoy, hoy es tu día. Y entonces mi esposa me contesta, ¡Oh, sí, amado esposo! Yo recibí de Dios una revelación que hoy, hoy va a ser mi día. <risa> ¡No es eso! No sobre espiritualicemos, pero es cumplir la palabra de Dios en cada pequeña cosa que estamos. Dios nos ha mandado a hacer algo, a tener dominio propio. Y como sus hijos, escúcheme bien, tenemos que obedecer Pero mejor sería, quiero obedecer. O sea, como hijos, tenemos que obedecer. O no le dices a tu hijo, pues te lavas los dientes. ¿Por qué? pa por qué? Digo yo. ¿No? No se haga Yo he tenido a veces que usar así. ¿Por qué? No no, no, lo, entiendo. no lo vas a entender, hijo. Ya que crecerás. Vengas a tus hijos. ¿No? Nuestros hijos tienen que obedecernos. ¿no? Como hijos de Dios tenemos que obedecerlo. Pero qué mejor si en tu vida hay un enamoramiento de Dios de tal forma, como, como les decía yo, oh mira, entrar al lugar íntimo, al lugar santísimo, es a través de la alabanza y la adoración. Y cuando tú te expresas en la alabanza y en la adoración, empiezas a amarlo, empiezas a decirle, oh cuán grande eres Dios. Y, empiezas, y entonces en ese enamoramiento viene un diálogo con Dios en el cual te dice, mira no hagas esto. Y tú le dices, claro amado, y por ti yo hago lo que tú me pidas. Mira, yo quisiera que cada uno de los que estamos aquí entráramos en esa dimensión. Ah, no es que la Biblia la tienes que cumplir y porque soy cristiano o porque soy X o porque soy Y tengo que cumplirla y a fuerzas y entonces traigo aquí cargando ¡puff! un yugo que no puedo llevar, que se me hace muy difícil porque lo tengo que hacer. Jóvenes, así a veces sienten ustedes, es que lo tengo que hacer. ¿Por qué tengo que dejar esas amistades? ¿Y por qué tengo que dejar esas cosas que, que me causan placer? ¿Y por qué esto y lo otro? Porque Dios lo dice, oh, qué pesado. Pero qué tal, joven, cuando tú te enamoras de Dios. Y dices, Dios, amado de mi corazón, ¿qué quieres, Dios? Que no haga esto. Oh, entonces en vez de ser una carga aquí, está aquí, en tu corazón. Y entonces esa palabra se vuelve vida en ti. Y entonces empiezas a hacer las cosas de Dios porque le amas. Es más, empiezan a formar parte de ti de tal forma que ya ni te das cuenta y lo haces. Porque Dios empieza a trabajar en tu vida y empiezas a caminar. Entonces la idea de ser santos para Dios no es solamente cumplir sus mandamientos, sino también, ¿sabes qué es? Hacer un poco, un poco más, un poco extra en la forma de mostrar a la gente que nos identificamos con Él y sabes que como hijos de Dios nuestra empresa es hacer que nuestras vidas y nuestro mundo alrededor sean un reposo de la gloria de Dios ¿Cómo es un reposo de la gloria de Dios como leíamos ahí en Ezequiel desde, desde allá, desde su lugar se derrama la gloria de Dios ahora, ¿quiénes somos depositarios de la gloria de Dios? tú y yo Tú y yo, o sea, ¿te lo creas o no? Porque me están viendo así con cara de guat, ¿no? Tú y yo somos depositarios de la gloria de Dios. Y, ¿sabes? Hay un propósito que seamos la de, de, de, de, ese reposo de la gloria de Dios. Es mostrar al mundo que estamos identificados con Él, que le amamos de tal forma, y eso es santidad. Entonces, como creyentes en Dios, ser santo es continuar en ese sendero de mostrar al mundo y a nuestros semejantes que obedecemos a Dios, no solo a través de sus mandamientos, sino también a través de las cosas ordinarias en nuestra vida, que buscamos expresar santidad también con las cosas pequeñas diarias. Y aquí quiero poner varios ejemplos, porque hay gente, no aquí, pero hay gente que se cree muy espiritual en otros lados. Y cuando está en las iglesias y cuando está, no solo, oh, qué bárbaro, qué espiritual es y todo eso. ¿Y sabes qué? Cuando llega a casa, trata a su esposa con la punta del pie. Trata a sus hijos con el mayor desprecio. Llega a su trabajo y si es jefe, hostiga a, su, a, sus, a sus empleados. Les habla mal. Hay gente que en la iglesia, oh, levanta los brazos y ama a Dios, como te amo, ¿no? Y como dice la palabra, de labios pero de corazón, nada. Y llegan con los cuates y empiezan a hablar, nada. Lo voy a repetir todo. Y empiezan a salir, pero en la iglesia, oh claro hermano, Dios te bendiga. Aprendemos el lenguaje de la iglesia. Y sabes que Dios no quiere que aprendas un lenguaje de la iglesia, quiere que, quiere que tú vivas la palabra de Dios. Ahora, yo te voy a preguntar, cuando tú no estás, o cuando no estamos, aquí en la iglesia, cómo nos comportamos. Mira, santidad es llevar en las cosas pequeñas la presencia de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo te expresas con tus hijos? ¿Cómo te expresas con tus hermanos? Te transformas, ¿no? Y ya se apareció Cruella de Vil, ¿no? Y se aparece Hulk en la casa, y aquí se hace porque... Oh, el amor de Dios está en tu vida. Y entiendes que tú eres portador de la gloria de Dios. Entiendes que la santidad de Dios no es estar oh, sino es mostrar en nuestras relaciones interpersonales la gloria de Dios, la santidad de Dios. ¿Sí, ¿Sí me siguen? ¿O les estoy tocando así? Tenemos que mostrar al mundo y a nuestros semejantes Que obedecemos a Dios no solo a través de sus mandamientos, sino a través también de las cosas ordinarias, esas pequeñas cositas. En este camino nosotros buscamos revelar una importante posibilidad en la vida. Escúchame bien, que no solo en el dominio de la ley, o sea, en esa palabra, sino en cada detalle de nuestra existencia, es potencialmente santa. Lo voy a repetir. Nosotros como hijos de Dios, en esto que estamos hablando, buscamos revelar una cosa importante. Que no solo en el cumplimiento de esos mandamientos, sino en cada detalle de nuestra existencia, es potencialmente santo. Entonces, cuando tú hables con otra persona, cuando quieras criticar a otra persona, recuerda que todo lo que tú haces debe de ser santo porque Dios es santo entonces la santidad no es un estado no es es tu diario vivir es tu diario vivir ahí es donde reflejamos el carácter de Dios ahí es donde reflejamos el dominio propio cuando tu marido o tu esposa hace algo y... te lo quieres comer vivo, te la quieres comer viva ¿sabes qué? dominio propio ama como a ti mismo. Y ama a Dios sobre todas las cosas. Filipenses 4.8. Fíjate lo que dice Filipenses 4.8. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de amable, de puro, todo esto tenedlo en cuenta. Entonces, ¿dónde queda las, maldi las ¿cómo se dice ¿Maldiciencias? ¿Maldiciencias? Mal bueno, eso. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda el...? el, el, el, el, el... O sea, yo no, yo no digo que, que discutas. Una cosa es discutir y otra cosa es pelearse. ¿Dónde queda eso en tu vida? ¿Dónde queda el tratar mal a tus hijos o en tratar mal a tus subordinados o, o en hablar mal de tu jefe? Ah, ya llegó aquí el pelón este, que... gordo, gordo. Ni sabe lo que hace. Lo pusieron en ese puesto porque tiene una palacota. ¿No? ¿Dónde queda eso? No, no, no, no, escúchame bien, para los hijos de Dios, nada es ordinario. No hay cosas santas y ordinarias. Todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, todo lo que tú, está en, en tu poder de dominio propio, todo es santo. Esa es la verdadera santidad uno de los objetivos como hijos de Dios es hacer que el mundo entero sea el reposo de la gloria de Dios, reposo de su santidad. Entonces hay un gran número de áreas en nuestra vida donde somos llamados a dar un paso extra, más allá de esa letra de Dios donde te dice, no hagas o oh, hagas esto, porque si tú te pegas a esto completamente, pues sí estás cumpliendo, pero cuando estás en una relación interpersonal, se te olvida esto. Ah, no, pero pues es que aquí no dice este, esto, ¿no? Es que acá no dice, ¿no? Como a veces dicen, ¿no? ¿Dónde dice que aquí que no fumemos marihuana? ¿De veras? O sea, a ver, muéstrame, muéstrame, porque todo, hay gente que, a ver, papelito habla, dime dónde dice que la marihuana, a ver la coca, los coquitos, a ver dónde están los coquitos, a ver. Hay muchas áreas en nuestra vida donde tenemos que dar un paso extra, todo lo verdadero, lo noble, lo amable, lo puro, todo esto tenerlo en cuenta, tenemos que dar un paso más allá. E ejemplo, Levítico 19, 18, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. hoy oh, mira, si siguiéramos este mandamiento, muchas de las cosas que tenemos como, como consejería, no las tendríamos. La, aquí eh, Celia se quedaría sin consultas. A los que nos están escuchando, Celia es psicóloga. Dice, no te vengarás ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Ya con eso, yo creo que el 90% o más, tal vez, de, de, de tus casos, o sea, y de la, ya estaríamos del otro lado. ¿Y qué dice ahí en Levítico 19, 18? Dice, no te vengarás ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, o sea, más, o sea, más bien, o sea, significa un paso más amarás a tu prójimo como a ti mismo y luego por si no te quedó claro agarra y firma, yo el Señor o sea, firmado por si no, espérame, es que no entiendo quién me lo quiere decir, y por si no entendías ahí dice, yo el Señor no, búscalo ahí en tu palabra, ahí, búscalo ahí Levítico 19, 18 ¿quieres la firma del Señor? ahí está la firma del Señor como dice el comercial ese que ya no lo sacan, con el poder de tu firma Ahí está el poder de la firma del Señor. Dice, más bien, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escúchame, ¿cómo quieres que te traten? Trata tú. Estoy hablando de santidad, ¿eh? Si hacemos esto como lo he mencionado, nosotros traemos santidad del cielo a la tierra. ¿No te gusta eso? Yo cuando estaba, yo dije, wow Dios, o sea, entonces ser santo no quiere decir, oh, oh, oh, digo, es bueno orar, es bueno meterse en la presencia, es bueno estudiar la palabra de Dios, sí, pero ser santo es en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones diarias, en cada detalle que hacemos, traemos santidad del cielo a la tierra y entonces vamos a poder encaminar encaminarnos todos para haber cumplido el tiempo al que se refiere la palabra en Isaías 11:9. 9 dice, no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar ¿sabes cómo va a ser eso? con tu vida ¿cómo va a conocer la gente que tú eres hijo de Dios? ¿por tus grandes dones? por tu aureola, por tu que traes una bata larga y, oh, y caminas a 10 centímetros del piso. ¿No? La palabra dice, por el amor que vean de ti. Y si lo juntamos con Levítico 19 y 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es tu esposa, ¿eh? El prójimo es tu suegra. El prójimo son tus hijos. ¿Por qué te ríes de la suegra? a ver, este, por favor al final tenemos que arreglar sí, de la suegra, yo amo a mi suegra y la amo como, como yo me amo a mí mismo entonces escúchame bien esta sentencia dejarse cambiar es convertirse escúchame bien dejarse cambiar es convertirse pero dejarse transformar es santidad ¿Tienes eso? Yo puedo convertirme. Pero Dios no quiere que te conviertas. Dios quiere transformar tu vida. ¿Y para qué quiere transformar tu vida? Para que tú seas santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Dios quiere que tú seas como Él. Tú estás llamado santidad, ¿quién está llamado a santidad todo hombre, toda mujer y todo niño de toda época, en todo estado de vida, condición, grado de talento profesión, como estés, tengas mucho dinero seas flaco, gordito, chaparro, moreno blanquito, como seas, todos estamos llamados a santidad primera de Pedro 1.15 sed santos en toda vuestra conducta, en qué? en toda o hoy no, los domingos nada más jóvenes ¿mañana entran a clases? ¿sí? ¿y por qué? ¡sí! entramos a clases ¿sabes qué deberías? ¡sí! mañana entro a clases ¿sabes qué? voy a mostrar la gloria de Dios porque yo soy portador de la gloria de Dios Cuando de veras tú puedes decir, ¡sí! Porque tengo una oportunidad de mostrar la vida de Dios. Tengo una oportunidad de mostrar es, esta palabra de Dios, que no es un yunque en mi cabeza, sino es vive en mí, vive dentro de mí, o oh, así deberías de estar, ya quiero regresar y que mis amigos me vean, que platicarle a mis amigas, y, y por Facebook, ¿qué harías? A ver, ¿qué harías si en tu Facebook empezaras a poner, este, sabes que Dios les ama? O sabes que acérquense a Dios, sabes que eh, Dios quiere algo contigo. ¿Qué harían tus amigos? ¿Qué harían, Eli? Sí, ¿Verdad? Sí, sí. Uh, uh, uh, uh, uh. Se volvió loca L ¿Sabes qué? Se volvió fanática La perdimos Se volvió fanática No No es fanatismo Es un gran amor por mi Señor Y hay gente que te puede criticar, hay gente que te puede decir, no, espérate, te estás cayendo, estás, te, te estás fanático, espérame, ¿de qué hablas? Es que no sabes que es el Rey de Reyes, Señor, no, sí, pero espérate, es que pon los pies en la tierra, pues los tengo bien puestos en la tierra, por eso yo amo a mi Señor, porque porque tengo los pies puestos en la tierra, necesito amar a mi Dios, porque si no me va como en feria aquí en la tierra. Sed santos en Toda vuestra conducta, en toda vuestra conducta, como dice la Escritura, seréis santos porque santos soy yo. Ahora, ¿por qué tenemos que ser santos? Porque Dios nos ama, porque nosotros somos preciosos para Él, porque le pertenecemos a Él, porque Él nos amó antes de que existiera el tiempo, porque Él es nuestro Padre, porque lo necesitamos y porque Él desea que tú seas como Él es y como es Él. Por eso necesitamos ser santos. Ahora sí les queda claro que la santidad no es acá. Uh, como, como normalmente nos han enseñado que es. Uh, y, y ahora en este tiempo que acaba de pasar de, de, de Semana Santa, pasan unas películas de Jesús, sobre todo una española redies ahí que sacan ahí, que es viejísima, y que sacan un Jesús así que va caminando. Y así con la luz. Uh, ¿Sabes qué? Yo creo que Jesús no era así. ¿eh? Yo creo que Jesús que a... ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué onda María Magdalena? ¿Qué pex? No, no sé. Todavía no se es estilaba. <risa> no sé qué se estilaba en ese tiempo, pero yo creo que Jesús era así. Hay, hay, un, hay un, un hermoso video, uh, videos de, de, de Mateo, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo, donde sacan a Jesús riéndose, donde sacan a Jesús, o sea, con una persona así, sentado con los... ¿Qué onda? ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Eh? ¿Sí? ¿Sabes que te van a crucificar de cabeza, Pedro? ¿Y qué lástima eh? Jesús compartiendo con ellos y eso no perdía santidad Jesús entonces no llegues mañana a tu trabajo Oh, ya llegué jefe mío oye este González que tienes que entregarme no pero estoy en la nube Él desea que tú seas como Él. Fíjate, si tú llegas a captar que las santidades que Dios quiere que tú seas como Él, ¡guau! Efesios 2.10 dice, en efecto, hechuras suyas somos. ¿No te gusta eso? A las que les gusta tejer, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. ¿No te gusta eso? Ahora, ¿cuándo necesitas ser santo? Ahora, hoy, en este momento. Y si tú dices, es que no puedo, su gracia te basta. Es que no puedo. La semana pasada leí un versículo donde decía, no digas, ¿qué? Soy joven, ¿no? No digas, no puedo. Tú lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Segunda de Corintios 6.2 dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Mirad, ahora es el tiempo favorable. Ahora el día de salvación. ¿Cuándo necesito ser salvo? No, eso soy yo muy de, de partido. Ahora. Aquel Fox lo agarró de aquí. Now. Now. Right now. Ahora, ¿dónde puedo practicar la santidad? En el hogar, en el trabajo, en el descanso, en la escuela, en la multitud, tú solo, con tu familia, en la prisión, en el gueto. Tú puedes ser santo en todas partes. Primera de Corintios 10.31 dice, Por tanto, ya comáis, ya bebáis, o hagáis cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios ¿es esto posible? o, o estoy hablando créame ¿estoy hablando de algo muy elevado? a ver yo sí estoy hablando de algo así que wow ser santo es así como que imposible ¿entras mañana a clases? Señor te dé revelación de lo que es ser santo y tú seas ejemplo no solamente de palabras sino de hecho en todo lo que tú veas, en todo lo que escuches en todo lo que hables sea ejemplo de santidad, porque Dios te dice yo soy santo y quiero que seas santo tienes que ser santo sin santidad nadie verá a Dios Es tan difícil entender el punto. Santidad. ¿Es esto posible? Sí, es posible. Jesús va a poner sus frutos a través del Espíritu Santo en ti si tú cooperas con él, si tú le dices, Dios, yo quiero. Segunda de Corintios 4, 7 dice, pero llevamos este tesoro en vasos de barro para que aparezca la extraordinaria grandeza del poder que es Dios y que no viene de nosotros. Escúchame, no, la, tú no produces santidad viene de Él, se derrama como le llamamos en Ezequiel desde su trono y nosotros como sus hijos somos depositarios de esa santidad a través de nuestras pequeñas cosas que cumplimos diariamente a través de sus mandamientos, entonces la santidad es para mí, sí, la santidad es para ti, no es para personas especialmente elegidas, la santidad es para la gente común y corriente que realiza con gozo la voluntad de Dios en fe y en verdad Primera de Corintios 3.17 Busca ahí a alguien, rápido, Primera de Corintios 3.17 ¿Qué dice? Alguien, alguien de volada Primera de Corintios 3.17 ¿Qué dice Primera de Corintios 3.17? Si alguno destruye el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros Santo es Entonces ahí, por si quedaba alguna duda del coquito y de la marihuana y del las chelas y demás y todo, ahí está, si tú destruyes este templo, ¿qué dice Dios? Te va a destruir. Y en otra versión dice, en la versión de, de la Biblia de Jerusalén dice, el santuario de Dios es sagrado. Y vosotros sois este santuario. ¿No te gusta eso? Híjole. Ve qué bonito santuario. ¿no? Algunos parecen catedrales, ¿no? Por... <risa> No hay ninguna catedral aquí, ¿no? Puras capillitas. Entonces, ¿qué es santidad? Como dice ese programa ahí entre semana, ¿qué tal Fernanda? ¿Con qué te quedas hoy? ¿Qué te llevas hoy acerca de la santidad? ¿Qué es para ti? Fíjate, el capítulo 12 de Hebreos al final, en el versículo 28-29, fíjate lo que dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, ya lo recibimos, tengamos gratitud, y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole, con temor y reverencia, eso es santidad, mis queridos hermanos, Fíjate lo que está diciendo, hemos recibido un reino incomovible. te dice, ten gratitud, o sea, ¿qué les digo siempre con la alabanza? Entremos con acción de gracias por sus satrios con alabanza, gracias Dios, gracias, dice, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, si, o sea, con acción de gracias, sirvamos a Dios agradándole a Él con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor ahora este fuego consumidor del que habla aquí no es como un dragón que nos va a quemar y a consumir sino sabes qué, es un fuego consumidor que todo lo purifica entonces si tú quieres ser santo re, tienes el reino tienes gratitud y agradas a Dios mediante la gratitud, con temor y reverencia, y entonces viene el fuego de Dios consumidor a tu vida, y empieza a purificar tu vida. ¿Sí, ¿Sí me sigues? Nuestro Dios es fuego consumidor, y es este fuego que todo lo purifica, es este fuego que a través de la obra del Espíritu Santo, quema toda obra de maldad en tu vida, y consume lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas. Entonces cuando ese fuego consumidor está presente en tu vida y está latente en tu vida, entonces las cosas pequeñas, las relaciones interpersonales empiezan a cambiar. Los esposos empiezan a amar a las esposas, las esposas empiezan a honrar a los esposos, y entonces los hijos empiezan a respetar a los padres, y entonces tú empiezas a respetar a tu jefe, empiezas a tratar humanamente a tus, a tus, a tus subordinados, si, si tienes negocio, Y entonces esa santidad y esa gloria de Dios empieza a bajar desde su trono a este mundo a través de lo que tú estás haciendo. Ese fuego consumidor va a cambiar y va a quitar lo que tú no puedes cambiar y quitar. Es que yo he querido cambiar desde muchas veces. ¿Sabes qué? Fuego consumidor. Fuego consumidor. El sumo sacerdote, ya voy a terminar, el sumo sacerdote cuando se construyó el tabernáculo y se hicieron las vestiduras del sumo sacerdote el Señor mandó que se hiciera una corona de oro para el sumo sacerdote y esa corona de oro lo que dice es santidad al Señor era un recordatorio para el sumo sacerdote que él necesitaba ser santo al entrar al lugar santísimo sí. pero ese, esa frase santidad al Señor en su sentido más profundo Escúchame bien, en su sentido más profundo es el amor del Señor para con nosotros diciéndonos mío eres tú. Mío eres tú. Entonces, ¿santidad qué es? Ser del Señor. Cuando tú caes en la cuenta de que ya no soy yo, sino yo le pertenezco a él. Oh y que Él quiere que, que, que yo sea como Él es porque Él me quiere cerquita la santidad la ley de Dios todos sus mandamientos como dijo Jesús mi yugo es ligero es fácil ¿lo puedes entender? vuelvo a la pregunta ¿qué te llevas hoy de esta plática? porque esta es una enseñanza a que en cada aspecto de tu vida por lo menos es lo que ha dejado en mi vida que cada aspecto de tu vida cada palabra que sabes cada pensamiento tú quieras agradar a Dios en todo lo que tú haces ¿y sabes qué? eso es santidad y si cada pensamiento y cada palabra tú la alineas con la palabra de Dios quiero decirte que tu vida va a cambiar completamente, eso es santidad eso es santidad ahora yo quiero decirte, tú quieres santidad si tú quieres santidad la única forma en que la vas a, a, a tener va a ser, no a través de una oración no a través de imponer manos es a través de un compromiso de decir Dios no importa lo que diga la gente yo estoy contigo no importa lo que digan Yo te amo de tal forma que todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, aun sea mi trabajo, sea un trabajo secular, o sea, no hay trabajos seculares. Escúchame, no hay trabajos seculares. Tú haces santo donde tú estás. Porque la presencia de Dios está en tu vida. Y por algo estás ahí para llevar la gloria de Dios a través de la santidad. Entonces, quiere santidad? Requiere un compromiso. Requiere, como al principio vimos, dominio propio. Dominio propio en sujetar mi vida y decir, ¿sabes qué, Dios? Si esto no te agrada a ti, por amor a ti, no porque lo tengo que hacer. Lo puedes decir de esa forma. Pero qué mejor que lo digas, Dios, porque te amo y porque tú lo dices, yo quiero hacerlo. Y entonces va a ser completamente distinto tu vida santidad, yo puse ahí, y en, y, en, y en mi, en el Twitter ahí tengo puesto, santidad es igual a pasión yo me apasiono por mi Señor y no importa si me dicen fanático no me importa si me dicen, oh ya se te botaron los tornillos, sabes que no yo, yo tengo una pasión y cuando la pasión está en tu vida cuando tú, a, tú deseas algo, ¿qué haces? no tienes pensamiento para otra cosa Así debemos de vivir nuestra vida para Dios, apasionados, apasionados, para eso es santidad. Cierra tus ojos. Dios nos está diciendo hoy, mío eres tú, eso es santidad. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Si tú pensabas que la santidad era algo inalcanzable, y que no, tú no ibas a llegar y poder alcanzar esto, ¿sabes que Hoy te está diciendo Dios, ¿sabes qué? Quiero que en cada cosa de tu vida, tú estés mostrando mi palabra, mi ley, y esa es santidad. Señor, en esta tarde, yo quiero pedirte perdón Señor, porque en, en muchas de mis relaciones interpersonales Señor, yo no he sido conforme a tu palabra, yo quiero que tú le empieces a pedir perdón al Señor porque le hemos fallado, todos le hemos fallado en alguna u otra cosa tal vez hemos hablado mal de alguien tal vez hemos uh, hecho cosas, hemos tratado mal a nuestra esposa, a nuestro esposo tal vez hemos humillado a nuestros hijos tal vez nos hemos peleado con nuestros hermanos y no hemos mostrado la gloria de Dios por lo tanto no hemos mostrado la santidad de Dios en nuestras vidas Señor yo en esta hora te pido perdón por todo aquello Señor que yo he hecho que no te agrada a ti Señor y yo entiendo hoy Señor que tú nos quieres llevar a un nuevo nivel como iglesia como cuerpo tuyo, como tu novia y es llevarnos a un nivel de santidad... en las pequeñas cosas... Señor, permítenos mostrar tu amor... permítenos mostrar, Señor... tu presencia en nuestras vidas... tu palabra dice... ¿cómo nos reconocerán? es a través del amor... no es a través de los dones... no es a través de los grandes estudios... o, los, o todos los años que podamos tener de conocerte... sino va a ser a través del amor que hay en medio de nosotros Señor, hoy permítenos Señor mostrar tu amor, porque tu amor nos lleva a santidad Señor porque ese es el segundo más grande mandamiento Señor amar a nuestro prójimo como como a uno mismo Señor hoy Dios yo quiero que tú traigas sobre nosotros ese viento fresco Señor que es tu perdón que es tu restauración Yo te pido, Espíritu Santo, que a cada uno de nosotros nos permitas vivir en un nivel sí más alto, pero no alejado de esta tierra, porque santidad es traer tu gloria del cielo a la tierra a través de cada cosa que nosotros hacemos o decimos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy, Señor, transforma nuestro entendimiento, transforma las cosas como hacemos para gloria de tu nombre Señor fuego consumidor fuego consumidor Dios nuestro empieza a quemar lo que no te agrade en nuestras vidas empieza a deshacer cada cosa Señor que no te agrada en nuestras vidas porque queremos ser transformados a tu imagen y semejanza como tú dices Señor en tu palabra sed santos porque yo soy santo Señor, hoy queremos ser santos. Y no nada más porque tú no los dices, sino porque queremos agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Podemos tener la armadura puesta, pero si no vivimos en santidad, nulificamos el poder de nuestras armas espirituales recuerda bien eso porque estamos en guerra y seguimos en guerra a favor de nuestras familias a favor de nuestros hijos como oramos a favor de nuestra ciudad a favor de nuestra nación estamos en guerra sí, pero el Señor requiere santidad de nosotros y el diablo sabes qué no puede ver vidas santas porque él perdió esa santidad y él sabe lo que es ser santo delante de Dios y no quiere que tú te metas en santidad jóvenes el Señor les bendice mañana que regresan a clases si sean ejemplo pues que... gracias por haber escuchado este mensaje de Heidi identidad y destino